Cuando recibas esta carta sin razón Eufemia Ya sabrás que entre nosotros todo terminó Y no la des en recibida por traición Eufemia tu palabra, la devuelvo sin usarla y que conste en esta carta que acabamos de un calor. No me escribiste. Y mis cartas anteriores no sé si las recibí. Y mataron, mis amores, el silencio que les di. A ver si a esta si sí le das contestación Eufemia Del amor pa' que te escribo Y aquí queda como amigo Tu afectísimo y atento y muy seguro servidor Ay, no manches como que se está creyendo ya mucho este hijo eso